Sí, me gustaría que la columna se llame Gente que no sabe dormir. En realidad, un poco por un capricho, porque mi próximo libro se iba a llamar de ese modo y por razones que no voy a contar,、eh, se tiene que llamar de otra manera. Y bueno, yo tengo problemas de insomnio. También como que, yo. Sí,、eh, crónicos. Así que creo que hay un poco de romantización también al respecto del insomnio, como si el arte y el insomnio、mm. estuviesen directamente asociados. Eh, y bueno, creo que también es una práctica nocturna la lectura,、eh, ir al teatro, consumir arte, es una práctica nocturna. Así que bueno,、eh, dedicada para esas personas que como nosotras no pueden dormir. Y me gusta el concepto este de pensar no saber dormir. n o Yo、eh, tengo insomnio desde los 17 años y entonces en un momento dije: Ah, no es que yo tengo insomnio, o sea, yo no sé dormir, no es algo que tengo, no sé dormir. No sé cómo se hace. ¿Cómo hace la gente que duerme bien? Claro, yo no, no lo había pensado como un hecho este, de, de, de saber, es, pero sí como una incapacidad.、Eh, tengo la incapacidad de dormirme. a ú n cuando haya estado trabajando todo el día, digo, bueno, ahora estoy recansada, me voy a dormir, no me duermo. Claro, te pasaste de rosca. <risa> claro,、sí. exactamente. Bueno, pensaba también si aplicaba para una columna d la mañana y digo, sí, porque la gente sigue de largo o está con la resaca del insomnio.、Justamente. Así que, bueno, eso. ¿Qué trajiste para hoy? Hoy、eh, traje nuestro peor fracaso, un libro de Cristian Godoy. Es una novela.、Eh, está publicada por la Editorial Conejos. A mí siempre me gusta decir, cada vez que tengo un espacio, que Editorial Conejos es una editorial independiente. La, el. En Argentina, en las editoriales independientes ya existían, pero tienen un auge a partir de la crisis del 2001, y eso nos permitió a muchos autores y autoras、eh, del de, conurbano bonarense, e como soy yo, y, y de o sea, federalizar y un poco incluir a los autores que, y autoras que no hubiésemos podido publicar de otra manera,、eh, pudimos publicar gracias al auge. Que permitió la crisis de alguna manera, ¿no? como que el arte encontró esa grieta para, para poder、eh, prosperar. Y bueno, esta es una de, de esas editoriales, y por otro lado, la distribuye la COP, que también me gusta decirlo acá, que、sí. es una radio cooperativa, porque es un grupo de editoriales independientes que se asocia para poder hacerle frente, digamos, a, al, al monstruo editorial monopolizante y para poder ir a las ferias del libro, que en general son muy caros esos espacios para acceder, sobre todo en Buenos Aires o en ferias internacionales. Entonces, la, la COP, esta cooperativa de editoriales independientes, se asocia. Se agrupa y pueden、eh, acceder a, a, stands a, a los en stands la, en, en las, en las ferias del ferias. libro, claro, sobre todo las que, las que cobran. ¿no? Bueno, eso qué sé yo.、Eh, os, al respecto de las condiciones de producción de este libro, digo, ¿no? en uh -huh. ese, en ese, por, a ese respecto me parecía interesante decirlo. Y bueno,、eh, nuestro peor fracaso es una novela.、Eh, Que a mi entender habla de la, de la construcción de la masculinidad, ¿no? o de la pretensión de la construcción de la masculinidad que hacen los padres、eh, conservadores, digamos, al respecto de una generación que les excede en su, en su forma de pensar. Y es una novela en la que podemos revisar el vínculo con nuestros padres,、eh, nuestro padre varón, quiero decir, no, no, no、claro. nuestras madres.、Eh, Independientemente de que nos sintamos o no, nos sintamos en, en todos los aspectos representados con el narrador protagonista. Es decir, el narrador es un marica o una marica,、eh, y entonces su padre necesita,、eh, a través del de manejo del auto, porque toda la novela transcurre. Prácticamente adentro del auto, todo es ese viaje que ellos hacen juntos y es la pedagogía del manejo, es la pedagogía de la masculinidad, ¿no? enseñarle a manejar al varón con toda la carga simbólica que eso tiene.、Eh, es el quinto libro de Cristian Godoy y él es un autor、eh, bueno, bastante prolífero, tiene cuentos. Esta es su segunda novela, ya antes había publicado Campeón, que también tiene una. Una cuestión identitaria, este respecto de, de, de, de las maricas ¿no? y el lugar que, que, que las maricas ocupan en, en la sociedad.、Eh, es una, o sea, hay una frase de Tolstoy que dice: Todas las familias felices se parecen, pero las infelices lo son cada una a su modo. ¿no? Entonces, en ese sentido, esta es una familia infeliz a su modo, con sus particularidades. Al final del libro,、eh, Cristian h Godoy hace como un juego、eh, para borrar la línea entre la ficción y la realidad y le dedica un, un agradecimiento a su padre y dice algo así como por, por todo eso que, que sí pudimos lograr. ¿no? Yo me preguntaba cuál era el peor fracaso de, que, que plantea esta novela en el título, porque. La novela inicia con la muerte del padre, o sea, hay una tradición literaria que trabaja、eh, los libros que inician cuando muere el padre, ¿no? Como esa cosa medio、eh, freudiana de matar al padre. Bueno, muere el padre, entonces el autor o el narrador se ve habilitado a poder hablar de ese vínculo. Entonces, esta novela arranca con la muerte del padre con la particularidad que es una muerte en pandemia. No sabemos si muere el padre de COVID o, o de, otro, de otra cosa, pero ese es el marco contextual. Y entonces, ahí también hay algo que es,、eh, si bien no es central en la novela, el contexto es importante porque. Eh, en nosotros y nosotras ahora nos vamos a tener que preguntar qué pasa con esas muertes en pandemia que tuvieron, como dicen algunos antropólogos, una mala muerte. ¿no? Claro, que no tienen rito. Exacto, la ausencia del rito de la muerte、eh, nos produjo consecuencias que las vamos a ver、eh, en el futuro. Y como dice Cristian Godoy en una entrevista,、eh, incluso en unos años lo vamos a ver recién reflejado en el arte, en el cine, en la literatura. Este es un primer acercamiento, digamos, o sea, se plantea el contexto, no habla de las consecuencias de la ausencia de rito, o sea, no de las consecuencias, pero sí el ritual no está presente y es muy fuerte.、Eh, bueno, no, no, no lo quiero spoilear, aunque no、claro. es un libro spoileable, porque es un libro más de atmósfera.、Eh, Pero a este padre tampoco se le puede hacer el rito de la muerte, más allá de, de todas las cosas que pasan entre ellos, en, que, que el narrador revisa la novela, que son cosas muy duras con respecto a lo que decía antes de la, de la pedagogía de la masculinidad. Y cuando yo le pregunto a Cristian cómo cree él que impacta en esta época la ausencia de r i t u a l e s de la muerte en la salud mental de la sociedad, él me responde: Es como si te desaparecieran el cuerpo. Entonces, para mí, te impide iniciar un duelo. Somos medio mamíferos en ese sentido. Hay muchos animales que necesitan estar en contacto con el olor del cuerpo descomponiéndose de otro integrante de la manada. Yo generalmente odio estos razonamientos biologistas, pero en este caso creo que de alguna manera aplica. La sociedad viene con una carga muy pesada con este tema respecto de la memoria colectiva y fue muy doloroso. Creo que tal vez no se manejó de la mejor manera y que es un derecho y una necesidad de las personas poder cumplir con los rituales de la muerte. Los muertos son. Tan importantes como los vivos. Bueno,、eh, les invito a leer nuestro peor fracaso,、eh, es una novelaza. Y el 6 de marzo voy a estar dando un taller, debate, de lectura de esta novela en tinta y tiempo, Brasita de Fuego 7623. Solamente tienen que tener leído el libro, la entrada es libre y, gra y gratuita. Y me encantaría que lo leyeran, que lo leyeras si te i n t e r e s、sí, a、claro. Es hermoso y es doloroso y nos ayuda también a, a aliviarnos de esos mandatos con la figura del padre que a veces, a veces, <risa> tanto daño nos han hecho. A veces、eh, pienso que la institución familiar es una ficción, por eso encontramos muchas veces. En、eh, los libros, en, en las novelas, alguna identidad, ¿no? Cuando se habla de la familia. Sí. ¿Eh? Sí, sí. Eh. La ficción, la, o sea, la ficción máxima e la familia, y después de ahí vamos construyendo otras ficciones como para aliviarnos de, de esa ficción suprema, me parece. Mariana,、eh, sos escritora, te presentamos ahora sí, después de haber presentado tu columna, te vamos a tener todos los martes.、Eh, y contá un poquito qué es Tinta y Tiempo. Tinta y Tiempo es también una cooperativa、eh, que tenemos con Aida Arias y p i l m a i k é n de la Cruz, que es mi pareja, futura esposa. a a h Otra、eh, institución. Otra institución, <risa> sí. <risa>、eh, Acá me dicen, buenísima la nueva columna, dan ganas de leer el libro. Bueno, muchas gracias. Sí, ya me está escribiendo bueno, la audiencia. Me encanta. Eh, bueno, y es una casita de artes que, que tenemos en nuestra propia casa. Hicimos un espacio、eh, particular para eso y nos interesan mucho los libros, las editoriales independientes. Y tenemos、eh, libros que tal vez no se pueden conseguir en, en otras librerías de Santa Rosa. Y creo que es la única librería, no, creo no, es la única librería de Toay. Así que estoy muy contenta con eso. Y tenemos la idea de que se puedan apropiar del espacio y que las personas a las que les interese、eh, transitar por ahí. Ir a tomar algo o bien exponer lo que tengan ganas, son bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas. ¿Las、bueno. te encuentran en las redes? Tinta, arroba, tinta y Tiempo Libros.、Bien. Y a mí, como arroba, Luchona Style.、Eh, y, ah, Luchona, Luchona. Luchona Style.、Eh, estilo Luchona.、Sí. Eh, si quieren comprar el libro, les pueden pedir ahí por sí, las redes. En Tinta y Tiempo estamos, y si no, pueden ir directamente de 17 a 21 todos los días, de lunes a sábado, a Brasita de Fuego 7623. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a vos por ¿Eh? el espacio. Te espero el martes que viene. Nos vemos el martes. Dale.